de Río Zayratia, sintonía 100.8 FM Jueves 13 de junio del 2019 3 minutos que pasan del punto de las 8 de la tarde 3 minutos que pasan del punto de las 20 horas Y aquí comienza como cada semana, como cada 7 días como cada jueves Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria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 Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozori Ratia Y en twitter.com barra Euskal Música FM Además tenemos página en Instagram para que puedas visualizar Para que puedas ver las fotos con los grupos y solistas Que pasan por aquí por Euskal Música a presentar sus trabajos discográficos Ya lo sabéis, este tu programa Euskal Música en facebook, twitter e instagram Jueves 13 de junio, sábado 15, domingo 16 de junio, nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en el 100.8 FM, en Berriozar y Ratia. En estos próximos 60 minutos vamos a escuchar, entre otros, a Irauten, a Siroca o a la formación Uger con su nuevo trabajo de estudio. Y vamos a comenzar esta edición de Euskal Música Con el nuevo trabajo discográfico de los Berriozartarras Marea El álbum se hace llamar El azogue Un álbum en el cual te vas a poder encontrar Nada más y nada menos que 10 temas Una gira intensa La que van a realizar la formación Marea Ya ha comenzado esta gira Que concluirá a finales del mes de diciembre De este año 2019 El álbum El azogue Ellos son Marea Lo que vamos a escuchar es el tema La noche de Viernes Santo Con ellos, con los Berriozartarras Marea Comenzamos una nueva edición de el programa Euskal Música. Pues ahí estaba sonando el tema La Noche de Viernes Santo, quinto tema de lo que es el nuevo trabajo discográfico de Los Berrios Artarras, Marea, El álbum El Azogue, una banda que sigue con su gira, gira que lo dicho concluirá en el mes de diciembre de este año 2019. Y ahora nos vamos...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 Para eche el álbum supernova De él te extraemos los temas Nekatunais y Uol de Aka Nekatunais Midea bakarri kegite nekatuna eskutik heldu gabei biltzen nekatuna aise berria bilatzen nekat Zerratik erortzen Bizi erdi Daramabilatzen Ta orain dik ez dut aurkitzen Nekatu nahi. Nekatu naiz, bidean dagoen arribakarra behin eta berriziotzeaz. Nekatu naiz, korrontearen aurka, etengabea raune egiteaz. Nekatu naiz, bai, lotara joatean, gauero gauza berari bueltak emateaz. Nekatu naiz, bai, zutaz, nekatu naiz. Eta orain arteko guztia aldatzerano. Berreskuratzera Quan Aterkiri ketzenuela Andrazko bateek Andrazko bateek banan bana Sartu zituela main direak zazkian dazuan leio azpian erreke Erreke gain ez O sutela esa profe En verdico al misterieta atrás a Eche con su sexto álbum de estudio y nos venimos a Nafarroa con la formación Irauten banda compuesta por Urra las voces, Uranga a la guitarra, Yulena va al bajo y Joseba a la batería, nos quedamos con su último trabajo de estudio y del él te extraemos los temas El Duada y Erio Charen yolas Olás Eroa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 Vamos con Xavi bandini que después de publicar en las redes sociales su primer tema ve iba gela ahora en el contexto de disco se lanza con el segundo capítulo ve iba a y el videoclip bajo la dirección de voz sound son 10 temas compuestos y grabados íntegramente por bandini cantados en euquera y castellano masterizados En los estudios Lorenzo Records Con editor Ariño de la mano De la discográfica independiente Gore Discak. Una propuesta con la que desde lo pequeño Y genuino quiere crecer Y hacer y hacerse un hueco en la estera Musical estatal este señor Xavi Bandini Nuevo trabajo de estudio, el álbum titulado Más concretamente Beggy Bacar Y de él te extraemos los temas Fantasman e Ibilita Quack Gara tra Da una línea sobre el papel. Marca los límites de la catástrofe. Hoy necesita decirte que recuerda que te odie. Siente que el hombre persigue al hombre oh. Tras cada paso se esconde la huella No entiendo qué quieres de mí ¿Quién eres tú? ser fantasma como él traspasar todas sus fronteras y buscar la mirada complaciente que que enfada y dice te reto al duelo cartografía cada gesto piensa que el mal trago pasará y sigue así Ser fantasma como él. Tras pasar todas sus mentiras y buscar la mirada complaciente pasar todas sus alegrías y buscar la mirada es complaciente de toda la gente que no Yita koa cara Yita koa cara su queescuúcillar guía gastando una seen petutoía Te querer presi yo a tomen su ten esta vez eres tinela Sentí tu Ibilitakoak gara Ibilitakoak gara Nor, nor lapurtu zituen Bidertzeko idei aiek Iñoriz ere esan gauen Gau we get at tu sen bai tango Xavi Bandini, ese álbum titulado Beggy bakar un álbum compuesto Por 10 temas, grabados Íntegramente por el propio Bandini Y ahí estaban sonando dos de los temas Fantasman e Ibilita Kua Gara Y de la música de Sabio Bandini Nos vamos con la formación Shiroka, que nos presentan su nuevo trabajo Burus Vera, donde critican Que las personas sean jueces de los demás Apuestan en sus temas Porque cada uno deje de decir al resto lo que debe de hacer Abordan asuntos que llegan A muchos ciudadanos, porque en alguna Ocasión nos ha ocurrido a nosotros. UNP de sistemas de los cuales te vamos a extraer Virus Verán, tema que abre el disco y tema que da título a lo que es el nuevo trabajo discográfico de Siroca y es Dirá Galdu. al panorama musical con este nuevo trabajo Bruce Vera, la formación Shiroka Y ahí estaban sonando los temas Bruce Vera, tema que da titular álbum Y el tema es Dirá, Galú Nos vamos con Ara Que tiene nueva formación John Kirru es el único que se mantiene en la banda Es el centro neurálgico de la creación Ara ha confeccionado un nuevo equipo Para seguir sacando canciones John Kirru, Bolí Lascano y Mikel Arrieta. Ara vuelve a mostrarnos en su segundo disco Errotak su doble pero homogénea personalidad musical. Rock intenso, hardcore, metal, punk, stoner y heavy. Serán las principales bazas ágiles y sonoras de su lado más correoso y rockero. En su segunda vertiente, Ara toma la cresta de la ola popera. Ara son emocionantes, emotivos, intimistas, político filósofos, miran su tristeza por detrás del espejo roto y nos condenarán indefectiblemente a la Escucha de sus canciones Nuevo disco parará, el álbum Errotak De él te extraemos los temas Y es al día Ivaca Rick Música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 Eta Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos Dentro de lo que es el álbum de esta formación De Bilbo, la formación Uger Una banda compuesta por Uri, Asa, Borja Fikir y Gago Este segundo EP compuesto por 6 temas, titulado Bi y lo que escuchábamos, los temas Samarra, Eisana y Sempean Para despedirnos ahora nos vamos a ir Con el quinteto de Arratia, Eskean Cristó que llega con su tercer álbum De estudio, Veste Velase Bachuen Gozoan, disco autoeditado Rimbombante, título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 Jarri G Ez bada jokoa beharko Ondar mugik orgei egirik jai alaietan Abeltekia orain. Irratia en el 100.8 DFM